...el trabajo de varios artistas que se va a estar presentando dentro de poquito nomás. El día de, de hoy, a las 8 horas, a las 20 horas, mejor dicho, va a haber un estudio abierto. ¿Es así, Leo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Leo de Cristóforo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Juan Pablo, ¿cómo estás? jefe? Eh, sí, así es. Eh, vamos a estar eh, presentando hoy, digamos, un... La llamamos una Art Fest, digamos una, una fiesta de arte, eh, que somos varios artistas que nos juntamos, eh, en la, en la mayoría son artistas plásticos, son pintores, eh, y bueno, yo voy a estar presentando algunas fotografías mías, y también voy a estar poniendo música en una parte de, de la noche, y bueno, también va a haber unos grupos de bailes, va a haber teatro, Un, un poco de todo. Muy bien, un, un, una propuesta bien variada, pero es, es, como dijiste al principio, es un, eh, usaste unas palabras en inglés. ah Sí, no, porque cuando lo armamos, así como empezamos a armar el evento, armamos en, en el grupito de WhatsApp, dijimos, bueno, hacemos una Art Fest, le tiró uno como un hombre, como tirando como el juega, lo tiró en inglés. Ahí está bien, le está quedó. bien. Entonces <risa> está le pusimos después, bueno, el estudio abierto, porque en realidad es la casa de uno de los chicos que es de una pareja, que digamos que son artistas los dos, uno es pintor, que es Simón, y Valeria, que es la mujer, que ella es la que tiene, el digamos, la, la escuela de danza que se llama Colibri, que tiene una, una escuela de, de, de danzas contemporáneas. Colibri Estudio. Estar, Colibri Estudio, exactamente, que queda ahí en, el, en Emilio Sivit 370. Eh, lo, lo, eh, bueno, Valeria con Colibrí van a estar presentando, eh, por ejemplo, tres obras, eh, van a ser... Eh, danza aérea, van a ser charleston y también eh, una danza con sombras. Muy bien, y van a estar la gente de Circon, musicalizando también. Exactamente, también van a estar los de Circon, eh, presentando bueno, un poco de, de su música. Entre los artistas plásticos van bueno, a estar Simón Boyd, que es el, el dueño de casa, va a estar eh, Fernanda Antoñana, Tomás Howe, eh, Viviana Cavallier y Alex Moreira. Muy bien, muy bien. Sí. Y además hay otros eh, artesanos eh, metiendo, metiendo algún laburo ahí. Eh, si no sí, exactamente. Tengo... Sí, está Sergio Roth y Germina Iberguren y con que van a recibir unas piezas de, de, de ornamentos, de plata y, y piedras. La verdad es que yo lo que conozco, te digo, te cuento, leo a la pasada, es lo de Sergio, sí. que verdaderamente tiene una manufactura impresionante y entendemos por qué en oportunidad de, de estar en una Art Fest este, los trabajos de Sergio van a aparecer por ahí. Pero bueno, entonces es muy, muy completa la propuesta para hoy a las 8 de la noche. También va a haber un, un pequeño servicio de cantina, Leo. Sí, exactamente, vamos a tener un servicio de cantina, vamos a estar ofreciendo empanadas, eh, eh, también algunas comidas dulces, eh, pasta frolla, para los que quieran tener un poco de, de, de, de, de gula dulce, Digamos, vamos a tener una, una, varias propuestas, eh, también va a haber vinos eh, de, de Marzo Sur, de la Vinoteca Marzo Sur, eh, así que bueno... Tenemos una propuesta variada para, para todo el público. Y además va a haber teatro, mira anda Julio Obrecht y su trup sí. ahí metiéndose, así que nos imaginamos una sesión, pero con, con de todo para todos los gustos, intervenciones de danza. Sí, tenemos... Sí, contá, contá. Sí, no, claro, es arte en, en, en todo su esplendor, no es... porque tenemos desde el teatro hasta fotografía, pintura, danza, música, todo. Muy bien, Muy bien, por supuesto el, que también, arte, ¿no? también se va a poder adquirir alguna obra que allí se esté exponiendo, Leo. Exactamente, todas las obras van a estar en venta con, con, con sus valores, así que para el que les interese una fotografía mía o un cuadro de los chicos van a estar, va a estar todo en venta, todo lo que esté expuesto va a estar en venta, así que eh, se te pueden, pueden consultar o, o adquirir ahí ...la hora que quieran... Perfecto, perfecto, Leo... ...esto va a ser en la avenida Perón... ...acá en la ciudad de Toay, digamos... ...es eh, Perón, ocho mil novecientos y pico... ...vamos a poner, ocho mil treinta y ocho... ...más o menos cerca es, de... Es, ...es pasando el, el regimiento... Eh, Viste que el regimiento es bastante largo, pasás la rotonda, llegás a Tuay, pasás la, la rotonda esa donde doblás a la derecha o seguís derecho, Tal cual. y seguís un, un par de cuadras más, unos 600 metros más, costeando todo el regimiento, pero esa mano derecha, enfrente a lo que, a lo que es el, el regimiento, digamos. Muy bien, muy bien. Ya casi llegando. Bueno, a la sí. ya, ya casi, casi llegando a la otra avenida, sí. A la otra avenida, a la, a la 9 de julio, a la ruta 9. Muy bien, muy bien. Ahí ya, ya estamos más o menos ubicados físicamente. Leo, ¿qué fue lo que te llevó a estar asociado con toda esta gente o con todos estos otros artistas? ¿De, de qué manera se gesta una, una jornada como la de hoy con el estudio de arte, eh, con alguien que pone en la casa para, para que se genere este tipo de de encuentros? Mira, eh, nos juntamos a hablar en la última exposición que fue en el, en el Museo de, de Arte, en el, en el Museo Verde, famoso llamado Museo Verde ¿no? de, de, de Santa Rosa, eh, en la última exposición que hubo, desde el año y nos juntamos entre varios artistas justo a, a charlar, a tomar unas cervezas después del, del evento, y, y salió esto de armar así, un, juntarnos a armar algo un evento tipo fiesta, con música, con todo, y, y lo llevamos a cabo, eh, nos, nos, nos hicimos un grupo de chat de, de, de whatsapp, empezamos a hablar, a dar propuestas, y así de un día para el otro, nos pusimos las pilas y, y se armó, buenísimo un buenísimo. poquito de cada uno, pilas de cada uno, y así quedamos. Este, la verdad es que es una oportunidad por ahí poco usual, pero este, también eh, ustedes lo deben vivir de alguna manera, de modo particular, Leo, porque este, por ahí no es lo más frecuente, digo. ¿Y que, cuál es tu mirada acerca de, de Santa Rosa como sitio cultural? ¿Qué pasa con las exposiciones, las muestras? ¿Cómo lo ves a esto? Sí, la, la, la verdad te digo que, que no he visto que se haga hasta la fecha Un evento artístico de semejante variedad, magnitud, en cuanto a la variedad de, de artística, digamos, ¿no? Con, con, con tanta propuesta de, de entre danza, de teatro, pintura, fotografía, música, en vivo, eh, todo, digamos, esto no lo he visto yo todavía, ¿sí? con, y con se, artistas de, de semejante nivel, ¿no? Eh, no lo he visto todavía en, en Santa Rosa eh, o, o, o ahí Y... Y me parece que, que es como para darle un empujón a, a la cultura pampeana, ¿no? que, que, que para, para mi gusto le falta un poco de empuje, le viene faltando y es lo que estamos intentando hacer, esto de juntarnos entre varios artistas para empezar a meterle un poco más de manija a la gente con el tema de, de, de que, que se, se interese más por el arte, ¿no? por los diferentes tipos de arte que hay. Muy bien, muy bien. O sea, seguramente con este tipo de happenings, podríamos decir, también volviendo al, al inglés, este, con este tipo de eventos, tranquilamente alguna ola se va a generar, Leo, y, y al que más eh, lo puede llegar a llevar, la curiosidad, o a la que más la arriba la curiosidad a este evento, de última tiene la excusa de apoyarse de ese lado de la cantina para ver que está rimando la Binoteca Marzo Sur y... Este, ir mientras tanto espiando toda esa maraña de arte que va a estar colgando y en, flotando en el aire en la casa de Simón Boyd. Eh, la verdad es que esperamos que esté la respuesta del público a la altura de la circunstancia, Leo. Bueno, bueno te, te agradezco mucho por, por, por la onda de ustedes, por, por la difusión, por ayudarnos con, con esto. Eh, le agradezco al programa y a, y a la radio así que ah, nada ya, ya, ya, esperemos que vaya mucha gente que la pasen re bien como tenemos pensado que, que salga todo el, el, el evento Muchísimas gracias Leo y ojalá que así sea vamos a seguir en la medida de lo posible durante todo el año tratando de reflejar cada vez que estén tratando de hacer olas por lo menos Leo ¿Eh? Bueno, bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho. Gracias a vos y que no tengan buen resto de la jornada. Buen evento para esta noche, entonces, a las 20 horas y hasta las cero. Suerte. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Eh. Saludos a todos. Saludos. A todos. Saludos a tus compañeros y compañeras. le decimos a Leo de Cristófaro que va a estar hoy presentando sus, sus proyecciones en video y también fotografías.